Estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él Hoy vamos a hablar de Bone, la serie en cómic del autor estadounidense Jeff Smith Publicada originalmente en 55 números desde 1991 a 2004 Que recientemente ha sido recogida en un brutal volumen integral por parte de Astiber Vamos allá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 Bien, me encanta que te refieras a mí como podcaster. Y te bien. llamo Santiago, el nombre completo. Sí, sí, sí, sí. Estás hoy como muy muy, muy servicial. Bien, bien. Pues yo pues, bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, gracias. Genial. Todos bien. ¿Por ahí todos bien? ¿Por ahí, ¿Por ahí todos bien? Sí. <risa> <risa> tu familia y tus amistades. <risa> bueno, venga. Eh, que hay dos, hay dos. Eh, Violeta, Guardeta. Bienvenida. Podrías haber dicho... Hay otro, Skywalker No, eso eso lo dejaremos para, para otra ocasión Pero pero sí, sí, yo también soy podcaster de siempre Ajá, Hombre, de siempre, ¿no? Es que a ver, me molaba el título, ¿vale? O sea, es como los eternos, ¿sabes? Los podcasters de siempre Ajá. Pues nada, eh, encantada de, de venir, como siempre Hoy, así como dato para, para el oyente no, Sé que pensáis que lo hago en todos los podcasts Pero no en todos, en algunos Hoy estoy grabando con Corona Pensé que ibas a decir, hoy voy a hablar de mi dieta o de mis borracheras o Qué fama injustificada ¿Eh? sí. no, no, no, no, soy una podcaster de siempre, pero de las series De las que vienen aquí a hablar de lo que toca del Jamás, tema que toca. jamás digo yo algo fuera de... No, no. de tema Nunca nos salimos del tema, eso aquí no ha pasado nos teñimos, Tenemos un guión acordado entre todos y firmado Y lo solemos seguir a la rajatabla Y dejamos mmm, un margen de cero a la improvisación ¿El guion firma, es, ¿Es eso que firmé con mi sangre o es otra movida? No, eso era otra movida Vale, vale De hecho era un análisis de sangre No lo firmaste pero lo mismo, O lo mismo, no sé, es un papel Y no sabía si era un contrato o Que estaba vendiendo a mi alma al diablo Pues no, era lo segundo Vale, vale eh, Pues hoy, como sabéis, vamos a hablar de Bon Pero antes, eh, como es habitual, vamos a hacer la típica pausa de recomendaciones y tal. Y luego volveremos y empezamos ya con el programa de hoy en el que vamos a hablar de Bon de Jeff Smith. ¿Preparado para algunas recomendaciones comiqueras? Empezamos con Stiberry, que ahora se fija en los más pequeños de la casa y le ha hecho más hueco al cómic infantil y juvenil, con títulos como Claudio y Morino y Usio, Bon, Afni... o Tigresa contra Pesadilla. En Astiberri también nos encontramos con el último trabajo de Alberto Vázquez, La Caza, la historia de un hombre primitivo que persigue a un animal. Y con La Cólera, la obra de Javier Olivares y Santiago García, que actualiza de forma sorprendente la historia de Aquiles en La Ilíada de Homero. Por parte de Norma Editorial, tenemos varios títulos interesantes, como Violent Love, una historia tarantiniana en la que el dibujante español Víctor Santos lo dato, El Buscón en las Indias, el desenlace de una de las cumbres literarias del siglo de oro en formato cómic que ha sido todo un éxito de ventas, y Head Looper, una loca historia con una estética muy peculiar que está gustando a todo el que se acerca a ella. Y recuerda, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Comic Stores. Entra a www.comicstores.es y descubre ofertas y descuentos de los que te puedes beneficiar en tus compras. Y, y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo la casa de el. .net. Casi nada. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido.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 Ya sabéis, la de los personajes estos que son como, no sé, yo os describo como huesos antropomórficos. Eh, digo huesos porque son blancos y la serie se llama Bone. Eh, cuyo integral completo, con toda la serie madre completa, nos ha hecho llegar a Stiberry hace. ya no me acuerdo cuándo, hace cuánto, hace unos meses, ¿no? Era como seis meses, una cosa así, puede ser, a lo mejor. A lo mejor un poco más, no sé. En un volumen tremendamente grande. ...y a un precio la verdad que excelente... ...para el número de páginas que trae... ...a color... a color ...porque recordemos que de esto hay... ...hay ediciones a color y, y en blanco y negro... ...que tenéis por ahí... ...entonces bueno, vamos a hablar de... ...de Bone... ...que es algo que ya hemos mencionado en algún programa pasado... Eh, ...no sé si a lo mejor mencionamos también... ...alguno de los, de los spin-off que salieron... ...aparte de las 1376 páginas que incluye Integral... ...pero bueno... Antes de empezar a hablar de Boom, vamos a oír lo que un par de oyentes, creo, nos han de, eh, tienen que decir que nos han dejado, nos habéis dejado por aquí un par de comentarios, vamos a ver. Antes de empezar, ¿vale? que si no luego se me olvida y no los leo. Eh, Alejandro Aroca nos dice eh, comento que la leeré algún día. Bien, empezamos mal. Me quedo con la edición de nueve tomos en tapadura más los especiales. El tocho tiene muy buen precio. Bueno, aquí hago un inciso por lo que dice Alejandro. Eh, esto había sido recogido en nueve tomos, que creo que es precisamente lo que tiene Violeta, si no me equivoco. Correcto, sí, sí, y es que es guay porque hay un montón de ediciones a elegir y, concretamente, la de la de, la, vamos, la que comenta Alejandro de los tomos es mi favorita. O sea que no digo que las otras estén muy bien y, además, creo, no sé si esto es un rumor o si hicieron alguna prueba por ahí, como que el tochal este que han sacado con el con el integral, creo que, o sea, como que la edición es de muy buena calidad, o sea, rollo. A ver, sí, puedes matar a alguien con eso, pero que no se deshace y no sé qué qué hicieron de de con ese tomo en plan como para demostrar. Eh... Hicieron un vídeo desde Berry Porque claro, cuando salió el tomo La gente empezó a decir, bueno, es que es le vendeble La encuadernación no promete mucho Son muchas páginas para el tipo de formato Entonces, desde Berry Cuando lo tuvieron en las manos, antes de lanzar a las librerías Grabaron un vídeo en el que sometían al tomo A toda clase de perrerías Para demostrar que efectivamente Era un tomo consistente y que iba a aguantar De hecho, yo lo tengo sí, sí, me sonaba, eh, me Y eso. Aguanta, aguanta carros y carretas Sí que es cierto que a lo mejor bueno No sé si ya empezar a hablar de la edición Pero la portada, pues oye, sí que a lo mejor es un poco más endeble porque es cartoncillo, ¿vale? No, no es, no es tapa dura. Pero bueno, vamos, a mí me vamos aguantando... espérate, espérate, vamos a, vamos a prorrogar eso, vamos a acabar vale. el, los comentarios y comentamos eso que me parece, me parece muy interesante. Vale. Vale. Eh, venga, sigo con Alejandro, dice el tocho tiene muy buen precio, pero hay que ser culturista para manejarlo. Bueno, luego lo comentamos. Eh, pregunta que lanzo, con la moda esta de los Super Absolutes Omnibus Extra XXL, ¿puede haber muchos que se vendan y ni se lean por incómodos? Bueno, pues aquí te respondo ya, Santi y yo lo tenemos y lo hemos, y lo hemos leído, completo. Eh, <risa> así que eh, la encuesta que acabo de hacer, el 100% de la gente Exactamente. lo ha leído En pues eh, un rasgo de población, sí, sí. vamos A mí me decía. parece una encuesta válida, le preguntas a cualquier... estadístico y... El CIS, el CIS lo hace como nosotros, así que tampoco pasa nada. Ojo que lo he dicho bien, ¿eh? se dice estadístico, no, no sí. estadista. Estadista estudia no, el Estado. es otra cosa, Exacto. es otra movida. Eh, luego, bueno, le, le respondo yo alguna una tontería y me dice Alejandro, yo soy de los que leo boca arriba, este es un dato muy importante para conocer... Claro, va a ser difícil, va ah. a ser difícil. Y el tomo al pecho, por eso huyo de estas ediciones, eso sí, consigues series a precios bueno, muy populares con los tochales. Que, si claro, hay que, hay dos, de... que también es un dos por uno, que hay gente que paga un gimnasio y ah, si lees no boca arriba y de vez en cuando va subiendo y bajando el tomo, pues que no se diga que, lo, de que de los manera lo están en forma. pero con esa postura de lectura, eh, lees la grapa así poco más, tío, no sé, me, me resulta complicado. No, no, eh, ah, Grascapulo, sí. Grascapulo lee así también los compras. No, no hombre, no. así tiene, tiene los bíceps como pollos asados. Eh, sigo Alejandro, Lo bueno es tener ambas y ya cada uno que elija. Eh, eh, es no sí. ahí está el tema. Eh, se me además, de todo de acuerdo. si se la compras de regalo a los peques, los pones cachas. Bueno, he de decir, sin tener absolutamente ningún conocimiento de anatomía, ni de medicina, ni nada parecido, que yo creo que si a un niño le pones hacer ejercicio, luego se queda pequeño y no crece. Y esto es algo que digo yo, y no tiene ninguna base es el científica. este es el, el briconsejo de, Cairo, de Jairo. Yo, claro. la gente que iba conmigo al colegio y estaba cachas, ninguno mide más, a día de hoy, de metro sesenta. Y creo, Pero en mi, vas a en un mi cole... cabeza... A un cole... Espérate, que esto es... ¿Ves? Lo del tema del desvío de, de, de, del tema principal. Tú ibas a un colegio en el que estaba cachas. Sí, sí, había niños... <risa> <risa> Streets of Rage, tío ahí <risa> Gijón, años 80 A ver, mi colegio ¿Sabes ah, cuándo ah, sale ah, ah, en ah. una película de género carcelario Que están todos sí, sí, en, en el patio Haciendo... Eh, pesas, pesas y tal pues así era mi, yo así era mi colegio no con porque a a no el colegio estaba al lado de un laboratorio de anabolizantes no no no ¿Qué? yo te lo digo de verdad hay niños que estaban cachas estaban fuertes y Los con niños, niños ojo a ver a ver escuchadme con niños no me refiero a de cinco o seis años ya me refiero pues a, a 12 13 14 años que les veía con, con músculos eh, qué es lo que pasa que pues lo que os digo que yo además que hay un ejemplo reciente que un chaval que lo viste por la calle y digo, coño si era este era el tío tan cachas del colegio que ahora me llega por la cintura como en el colegio o sea, quiero decir no no ha ido más para adelante y en mi cabeza eso es porque eh, eh, claro endurecen los músculos y luego te impiden desarrollarte más y ya te quedas como cuando has hecho el músculo te quedas así <risa> me, me encanta esto Entonces, niños guardad guardad sí, no, científicas. Pero me flipa, me flipa. Eh, Niños, guardad vuestros libros de matemáticas y sacad las mancuernas. Venga. <risa> Entonces <risa> mi consejo es, mi consejo es, si crees que ya has crecido todo lo que vas a crecer, cómprate Ahí la edición está. integral de Bon. Si crees que todavía vas, vas a crecer un poquito más, cómprate las de, los tomitos. Yo me compré los tomitos por si crecía un poquito más. <risa> Jairo, ¿Y? Jairo, Jairo, ¿Y? Jairo, estás a los cafés de empezar a negar la existencia del virus, ¿eh? <risa> Se te está yendo poco si, si queréis algún tipo de evidencia científica Tengo que deciros que, que, que me compré los tomitos hace años Y, y no, no he crecido no, nada Bueno, pero a ver, ojo, ojo, ojo Que no, no le des la vuelta No le des la vuelta, o sea, no quiero decir que si te compras los tomos Vas a crecer, he dicho que si te compras Integral no vas a crecer Lo contrario no, no tiene por qué cumplirse lo matas todas mis ilusiones Eh, bueno Reto a cualquier médico que me lleve la contraria ¿Vale? Venga, seguimos eh, Que tenemos otro comentario por aquí Solomon Grundy nos dice Yo la leí en digital hace un montón de años Pero hace dos años le regalé a mi sobrinita Los nueve TPP tpes, TPBs ya, Es que ha puesto TPBs, pero son TPBs Los nueve TPBs Yankees Y así la engancha el vicio Bueno, es un poco lo, de, lo que decía Alejandro ¿no? Se la compras a tu hijo, sobrino, primo, lo que sea Y, y luego te los quedas tú Y matas a dos pájaros de un tiro Quedas bien y tienes el cómic, estupendo Eh, venga, vamos a retomar el tema de la edición que, que hemos dejado cuidado. Eh, Santi, hablabas de la portada. Sí, no, eso que, bueno, que, que para lo tocho que es, eh, la portada pues es endeble entre comillas, ¿vale? Yo te digo que me está aguantando muy bien, pero también volvemos al tema de que esta edición lo que buscaba era calidad-precio y creo que en ese sentido es impecable. te gustará más, te gustará menos, habrá otros formatos, es lo bueno que tiene, que hemos dicho que hay varios formatos a elegir, entonces si no te gusta este megatochal, pues te puedes hacer todavía con los, con los otros tomillos que están muy bien, pero no sé, a mí es que me ha convencido bastante es más, yo es que era de esos que tenía una cuenta pendiente y nunca me había leído Bon eh, era uno de mis pecados capitales en esto del mundo del cómic y este tocho me ha servido muy me ha venido al pelo para, para, para poner en orden ese, esa carencia Así que en ese sentido, por ejemplo, mira, se ha conseguido nuevos lectores, FETEN, que también a mí me parece importante. Oye, Violeta, ¿eh, ¿a cuánto sale cada tomo de los que tienes tú? Que, que no lo sé, más o menos. Pues según veo aquí. A ver, ah, vale, era variables que lo, lo pone por detrás, ¿vale? Eh, según me parece. A ver, es que tenía el CODA, estos. Ah, sí, si es variables según entiendo lo gordito que es. Por ejemplo, tengo aquí uno que sale a 17, que es el primero. Claro. Claro, pues. Echaré una media de 15... 15, claro, 17... Claro. Sí, más Echarle o menos de 15, 17... Pues echaré una media de 15 euros por tomo. Bueno, pues no, estamos no, hablando de 130, claro. 140 euros. Ahí está el tema. Claro, de pero eso. estamos hablando... Mira, aquí hay uno que vale 18, que es, más, que es más gordo. Claro, estamos hablando, al fin y al cabo, de, de 9 tomos en cartonet. Que, joder, claro, que, claro. Que no, pero, a claro, color, claro, sí. con sobrecubierta, sí. o sea, que, la, que es una, realmente es una edición... super cuidadas o sea, además muy bien hechas o sea, vamos me parece una edición super bien hecha genial eh, claro que evidentemente pues es más cara tiene ah, vamos bastante. que y no me parece que sea cara para lo que te dan ah, no no no si no estamos hablando de eso si evidentemente sí, si no, entiendo claro, entiendo que esos total... tomos claro entiendo que esos tomos valgan pues a quince entre los 15 y los 18, vamos a poner esa media sí. pero a medida total 45 euros la colección completa es que me ha venido dios sinceramente y porque yo nunca me se, no sé me daba un poco de pereza ponerme a comprar los tomos y no sé por qué es esa colección que siempre para mí estaba hablo de mi de mi de mi condición personal era esa, esa colección que tenía ahí aparcada en plan algún día me echo los tomos pero no no no, no siempre pues siempre ha estado ahí y sin embargo salió el tocho y dije pues mira la oportunidad por 45 pavos me llevo esto encima me voy a poner como Schwarzenegger, que más quiero Claro, yo lo, lo decía también por eso, por el que no lo haya leído o no lo tenga, lo haya leído pero no lo tenga y lo quiera tener, eh, claro, eh, si te quieres acercar ahora a la serie y tenerla de una sola tacada, pues hombre, no es lo mismo gastarte 45 bueno, pavos en un tomo okay, que ya estamos diciendo... que está muy bien que está bien, está no, bien. que a la para otra mí está, o sea, para mí el tomo está tirado de precio ya o sea, quiero decir muchas mil veces hemos hablado en el podcast de la relación calidad precio de distintas editoriales bueno esto es una cosa que hemos hablado muchas veces y realmente o sea un tomo con todo bon por que habéis dicho 45 euros sí O sea, es que, mm, o sea, es que recopila una serie mm, enorme <ríe> y si encima sí, sí. Eh, es eso, es de buena calidad, no es de estos tomos que, que a la mínima se te despegan o se te desmontan. Eh, es que a mí me parece realmente un chollo. ¿eh? O sea, eh, sí, me gusta mi edición, pero, pero el, el total eh, en tema de precio mm, es increíble de barato. Es que a volvemos al tema de siempre. Mm, edit, la caída de precio de Astiberry, con independencia del producto a mí siempre me ha parecido de sobresaliente. Y en este caso, yo creo que vuelven a acertar. Si, y además, dándote opciones. Quiero decir que esta no es la única edición de Bunker en el mercado. Si, si te dijesen, es que esto es lo único que hemos editado, este tocho, y te tienes que conformar con esto, ¿no? Es que encima tenemos varias opciones. A mí, en lo personal, esta me ha venido muy bien. Porque claro, es como... 45, euros, 45 euros son asumibles, el tomo está bien, aguanta, como ha quedado demostrado. Y, y además, queda muy bonito en la estantería, luego. ¿no? Las cosas como son. Lo bueno es tener opciones como la, la broma asesina que también tienes varias. <risa> ya sí bueno siempre hay muy baratas límites, todas. <risa> madre mía. Madre no, escucha, mía. vosotros lo estáis diciendo con con ironía, pero yo yo lo digo totalmente en serio. O sea yo Exacto. nunca he criticado eh, que sé que es muy que la broma es muy recurrente la broma asesina, jado tradición más jajaja. Ja, ja. Bueno pues no sé yo no me la compro porque ya la tengo, pero si quisiera comprarla sí, pero, pues Jairo, me, pero sí, agradezco ¿no? que haya varias comprar? ediciones y pueda elegir. Mira, Jairo, pero cuatro o cinco ediciones del mismo cómic en el mismo año? Pues coño, pues cuatro o cinco opciones más que tengo para elegir cualquier, la, la, la que, la que la más de la de de la me guste. Lo cual luego al final no es cierto porque se agotan y, y al final vas a la tienda y tendrás una o dos, creo yo, no sé. La, como no he ido a preguntar, no, porque ya la tengo. De hecho, la que tengo yo es, eh, es Yankee. Mira, se están, se están haciendo unos atentados. Mira, ya otra vez estamos terminándonos del tema, pero lo que han hecho con Arcana ah. Asylum en la edición Black Label está rivalizada es de juzgado de guardia. Eh, no, no lo he visto. No, de guardia. O sea, es un insulto al cómic, así lo digo. Bueno, a mí en general, a mí en general, disminuir de tamaño los cómics me da escalofrío. Vale, pero luego eso es una es una opción. Pero precisamente un cómic en el que el nivel de detalle del dibujo de Makin es la representación del guion, de de lleno de simbología de de, de Grant Morrison reducido, es que te, es como ver los siete samuráis en la pantalla de tu móvil. Así bueno, ah. estamos en el podcast de Bon Y aunque solo llevamos unos minutos Como nunca nos desviamos Ya hemos hablado de la gente que iba a mi colegio de, de a qué edad hay que hacer pesas De Dave McKean Pero estamos en el programa de Bon Con un guión totalmente cerrado Palabrita, firmado con sangre Venga, vamos a seguir eh, cuento, cuento de qué va bon, porque Eso se sí estaba en el guión Espera, vamos a acabar con, con la edición eh, Ah, vale Eh, sí, lo, antes lo comentaba Santi, ¿no? Eh, sí que es cierto que, no sé si fue muy sonado o no eh, Lanzaron un vídeo en Astiberry Para demostrar un poco pues Que la edición no es una mierda y cuando la compres a, Cuando vayas por mirar la lectura Se te va a empezar a eh, Yo hice una lectura completa También es cierto, solo una vale. No sé si a lo mejor te lees el cómic 18 veces Pues eh, Queda abierto, eso va, a pasar, no sé. eso va a pasar, mira, yo tengo mi edición de Watchmen Hecha trizas y es maravillosa Claro, ya bueno, los años, yo... pues evidentemente las cosas estropean, esto así. Bueno, yo, tras una lectura el tomo está como nuevo, eh, cierra mm. y abre perfectamente. Además se queda que esto, bueno, hay gente a la que le interesa mucho. Lo puedes abrir en eh, 180 grados, que es como yo lo he leído, vale. No es, de esta... hay gente que tiene muchísimo cuidado y para leer los cómics lo abre solo 90 grados para que, bueno, para que la flexibilidad se, se conserve y tal. Yo lo abro del todo. Y el cómic se vuelve a cerrar perfectamente y no tienen ningún problema. No, ni cruje ni nada. Nada de nada. Eso sí. Eh, yo creo que lo que han hecho es coger los nueve tomos y pegarlos. De hecho, si lo ves, si. No sé si tú has el tomo delante. Si lo miras, sí. si miras el lomo, por abajo o por arriba, verás claramente divididos cada uno de los nueve tomos, ¿no? Se, se ven separaciones de color, sí, es claro. verdad. Eh, entiendo que es lo que han hecho coger, Pues probablemente los... han cogido el material Y han dicho, mira, lo grapamos así O sea, lo, lo cosemos a este lomito nuevo Y ya está, pues mira, si, sí. si es así Claro, ¿no? o sea, pero al lo que solución? cuenta Lo que cuenta es que el resultado ha, ha quedado bien Que quizás esa no sea la yo, mira, si Forma era... más deseable de hacerlo, pero ha quedado bien Pero si fuese otra editorial tendría... Hubiese tenido dudas De principio, pero de verdad es que eh, Yo creo que su carrera los, los avala, ¿no? Y Astiberry, como editores de cómics pues pocos, pocas cosas se les pueden achacar. Siempre escogen muy buenas opciones para dar el mejor aspecto al contenido que, que tienen esos TVOs. Así que, bueno, volvemos a esto es recurrente, ¿no? Pero como tenéis varias ediciones, tenéis más bonitas, más caras, está más barata, pero muy eficaz y muy eficiente. De todas formas, yo creo, a lo mejor, este miedo, bueno, miedo... Este, este temor que, que tenemos a, al tema, hostia, son muchas páginas, eso se va a romper. A lo mejor es de lectores ya viejos, como nosotros. Porque yo creo que a día de hoy, eso ya está superado. De hecho, estoy pensando, yo tengo, lo que pasa es que también lo tengo en el salón y no, no me voy a levantar de la silla. Pero tengo el Death Note, este que sea es con norma editorial, el Total, que, es que, sí que es la edición completa. Que yo diría que es más gordo todavía. Más gordo que este, sí, sí, sí, sí. Pues eh, os digo exactamente lo mismo. Yo me lo leí. de principio a fin abriendo 280 grados y el tomo está nuevo ¿por qué te hiciste eso? Bueno venga va pero eso se puede poner en una billy bueno no me desvío no me desvío en una eh, las billy de 40 mejor vale porque si te compras sí, sí. la otra eh, se comba se comba ¿vale? ya ya sí. no yo tengo las de 80 porque me gusta vivir la vida al límite uh -huh. ahora tienes la, las baldas en forma de u eh, es un poco sí sí claro La, no pasa nada. La, la física no miente, amigos. Eh, venga, vamos a dejar ya el tema de edición y vamos a hablar así de la, de la historia. Eh, Santi, cuenta, que todavía no lo hemos dicho. Cuéntanos un poco de qué va bon, que hay mucha gente sí, que nos está escuchando a... que no ha leído la historia y no tiene ni puta idea de qué estamos ¿Qué hablando. ¿qué está diciendo esta gente? ¿Qué les pasa en la boca? Vale, pues os cuento un poquito de qué va Bone. perdona, ah, perdona. Antes de empezar, vale, yo digo Bone, pero no sé si bon. es Bone. Es Bone. Es Bone. Hombre, ¿no? si es en inglés, debe ser Bone. Bueno. Bon. No sé, no tiene por qué. O sea, cómo. no me imagino a Jeff Smith diciendo Bone. lo pone yo tampoco. <ríe> vale, venga, vamos a decir Bone, de ahora en adelante, venga, como oiga, llevo diciendo ¿verdad? todo el programa. Vale, después de este inciso un poco desconcertante, vamos a contar un poquito de qué va la historia de Bone, aunque os voy a dar pinceladas, porque la historia se va complicando bastante según va avanzando la, la trama, ¿no? De hecho, al principio prácticamente no hay trama. Lo que nos encontramos son a tres personajes que, por simpáticas situaciones, han sido expulsados de su aldea. Y por el camino, pues, se pierden. Se pierden completamente y aparecen eh, en un valle habitado por pintorescos habitantes. Claro, eh, estos tres personajillos, los Bone, que, eh, bueno, como ha dicho Jairo, parecen huesos antropomórficos, vaya manera de contarlo, pues, eh, intentan adaptarse a la vida de su nuevo hogar, con también simpáticas eh, ocurrencias, porque cada uno de los tres Bones son bastante diferentes en personalidad, ¿no? Eh... Bueno, eh, la colección empieza con, con una especie de sucesión de divertidas anécdotas de estos personajes intentando pues, adaptarse a esta, a esta nueva condición, pero poco a poco Jeff Smith va introduciendo pequeños detallitos de que la cosa es más complicada de lo que parece, ¿vale? Aparecen pues, personajes en la sombra que nos dan a entender que el destino de los Bones es más, eh, más aciago de las simpáticas aventuras que están corriendo. Eh, al principio, como digo, puede parecer un, bastante desconcertante porque es un comité humor y aventuras, básicamente, pero poco a poco eh, vamos a ir descubriendo los secretos del valle, las diferentes eh, facciones que viven en el valle y que hay un señor oscuro, por decirlo de alguna manera, que tiene bastante intención de, de dominar ese valle reino, entre comillas, porque poco a poco descubriremos pues, una historia de aventuras clásica a lo bestia, con princesas, guerreras... con eh, destinos escritos en piedra, dragones... Eh, bueno, eh, la cosa, como digo, se va complicando muchísimo, aunque lo bueno que tiene esta colección es que nos cuenta esa historia de siempre, que al fin y al cabo siempre estamos hablando del viaje del héroe, bla, bla, bla, pero desde un punto de vista muy divertido y sobre todo plagado de personajes que se os van a quedar eh, clavados en el corazón, es así. Jeff Smith hace, hace un despliegue en ese sentido de... De darnos personajes que. super cercanos, con, con mucha humanidad, y que poco a poco vamos a descubrir que, que son mucho más de lo que en principio, de lo que en principio parecían, incluso a su pesar, porque ellos mismos desconocían su. Eh, pues su pasado su, o su destino, ¿no? Mil y pico. mil cuatrocientas creo que ha dicho Jairo, mil cuatrocientas páginas en las que bueno, vamos a vivir un sinfín de aventuras porque es lo más importante de este cómic, ¿no? El sentido de la aventura, el sentido de la aventura clásica. con mucho humor, también con su toquecito de tragedia, con sus crisis y con, y con todo lo que hace grande una historia, iba a decir, casi más grande que la vida, que en el fondo es lo que busca Jeff Smith, siempre contado de la forma más simple, que es una cosa bestial. Eh, luego hablaremos del dibujo y de, y de la forma de narrar de, de Smith, que ha conseguido que esta historia, que como digo, probablemente eh, la hayamos escuchado con variaciones miles de veces, sea una de las obras cumbres del cómic de los últimos años. Bien, eh, ¿os ha gustado? No. <risa> ¿Podemos acabar eso? aquí el programa ya? <risa> es que me parto. A mí sí, evidentemente. A ver, danos... Esplayate, Santi. Ah, ¿me esplayo? No, si sí, ya... Con no lo no, no mucho, bueno, tampoco, no ah, mucho. Claro, que tengo que claro. Ir a comer. Me dejéis esplayarme. <risa> Exactamente. No me dejéis solo porque... Eh, a mí sí, me ha gustado muchísimo. Primero, eh, además... Me, me gustan esos cómics con los que ya llevas cierta expectativa porque todo el mundo habla de que es una maravilla que, que es un cómic de esos que hay que leer que es un must, eh, un must have de esos que se dice ahora entonces también llegas pues con cierta reticencia en plan a ver si no es tan bueno como me ha dicho la gente y me gusta equivocarme me gusta que, comerme mis propias expectativas y que me sorprendan y me lo pasé muy bien es un tocho como dices tú de 1400 páginas y acabé en relativamente poco tiempo también hay que tener en cuenta el tiempo que tengo para leer últimamente Pero pero fue una lectura muy divertida, sorprendente. Y al principio parece que Jeff Smith tiene... A ver cómo lo explico. No tiene muy claro hacia dónde le lleva el viaje. Me da esa impresión. Él, cuenta, él empieza contando una historia de un tono completamente distinto al que vamos a ver según avanzan las, las, las historias. Sí, sí, pero correcto. creo que él mismo va disfrutando tanto de su viaje y de sus personajes que todo me parece súper orgánico. El final yo creo que sí lo tenía claro. pero todo el camino de entremedias creo que ha ido naciendo a cada paso. Y también se nota ese, esa libertad, porque otra cosa que vamos a que de la que me gustaría hablar es de lo que significa este cómic para, para la industria, porque está hecho desde la más absoluta independencia. vale y Todo el trabajo que ha hecho Smith ha sido de autodicción. Entonces, el trabajo que ha conseguido encima, a, llevando a lo más alto una, a una historia que era muy pequeña, eh, a mí me parece de, de, de auténtico aplauso. Claro, yo eh, estoy de acuerdo con eso que comentabas, más o menos. Eh, yo sin haber mm, escuchado uh, de boca de Jeff Smith cuáles eran sus intenciones, claro. que a lo mejor, eh, pues no tengo pues ni sí, idea. Sí, no nos equivocamos. Vamos, yo, yo hablo de, hablo de mi impresión como lector. Eh, exacto. yo Mi impresión, que no tiene por qué ser eh, nada parecido a la realidad, es que él, cuando comenzó la serie, eh, pensaba hacer una serie de totalmente cómica mucho más o sea sí, como es al principio ¿no? incluso si te fijas ver, eh, portas, al principio sí. casi exacto casi hay historias de una página de gags que es algo que luego se pierde completamente y, y muy basada en el humor y en una situación en un escenario que se iba a repetir constantemente a lo largo de del tiempo que durara la serie esa es mi impresión de que lo que empieza a hacer al principio es poner a unos personajes en, en un escenario concreto es decir hemos salido sí, pues, de nuestra historia, tierra de... y de peces fuera del agua exacto llegamos aquí a este sitio y durante eh, toda la duración de la serie se iba a desarrollar eh, las cosas que le pasan a estos personajes en este nuevo entorno eh, historias chorras de, de cortitas y llenas de humor absurdo y que iba a ser así eh, qué es lo que pasa que qué es cuál es mi impresión de lo que pasa que a medida que eso fue desarrollándose pues el tío vio que podía tirar por otros sitios que podía hacer una historia casi llamarla río por, el, por la extensión que tiene y evolucionar y, y meter ahí una mitología y elevar un poco el tono hacia la adultez porque también creo que a medida que vamos eh, leyendo cada vez se vuelve un poquito más oscura y es un poco menos eh, infantil y más el señor de los anillos por decirlo de alguna forma eh, y se acaba transformando en lo que es que creo que es al final lo que le ha dado el prestigio que tiene a esta serie eh, Violeta eh, háblanos tú de tu, de tu gusto y tu impresión A mí me parece una maravilla. O sea, una maravilla. Soy muy fan. Eh, hace. hace tiempo, allá en antaño, antaño, hicimos en la casa de él eh, una selección de como, no sé, como los mejores cómics de, de todos los tiempos, ¿no? Bueno, estas típicas listas que, que al fin y al cabo son súper subjetivas. Con lo cual, esto si no me equivoco, lo que, lo que hicimos es cada, cada redactor, pues íbamos seleccionando nuestras diez obras favoritas. Y, y luego un poco de ahí, de ese batiburrillo, pues se seleccionaron unas cuantas y sacamos un artículo. Eso fue hace, hace bastante tiempo, años. <risa> y, y yo, entre mis 10 favoritas, es que está Bone. O sea, es que en es que mis 10 cómics favoritos de todos los tiempos. Bueno, sé que llamarlo cómic, cuando en verdad son un montón. Pero bueno, al fin y al cabo es una, una serie cerrada, aunque sea larga, pero es, es cerrada. Me encanta, o sea, me encanta. Y además lo recomiendo muchísimo... A, a todo el mundo, porque creo que es una, una, o sea, una serie de cómics que puede que puede encantar y que puede gustar a mucha gente. Me, me parece maravilloso el equilibrio que hace, que hace Jeff Smith con un montón de ingredientes chulos. O sea, es un cómic de, de fantasía, pero que no. O sea, que no llega a ponerse tan épico, ¿sabes? Ni, ni, no se toma en serio a sí mismo. Es, mm, eh, es un señor de los anillos, como decíamos, ¿no? Pero un señor de los anillos de... de, de infantil pero no pero infantil en, en el buen sentido no, no infantil en el sentido de pues es una chorrada o, o es superficial no no es una historia épica de fantasía y de aventuras pero que al mismo tiempo tiene todo el tiempo un humor en, en casi cada página muy muy bueno o sea un humor muy inteligente un humor que, que lo lee un niño y le va a encantar pero lo lee un adulto y, y no se aburre Porque realmente hay viñetas muy graciosas, desde los diálogos hasta la propia expresión de, de muchos de los personajes. ya o sea, la, las monstruorratas, ¿vale? Que eh, es uno, digamos, de, lo, de los personajes que aparece desde el principio, como, como secuaces, como esbirros, digamos, del, del, del antagonista. Eh, son, graciosísimas. O sea, son, son graciosísimas. Son graciosísimas. Son el típico malvado, malo, pero a la vez torpe, que, que realmente hace mucha, mucha gracia. ya digo no solamente por las cosas que dicen sino por, por las caritas que ponen o sea por la forma en la que en la que están dibujadas es que es una maravilla pues por eso digo o sea un humor que se mantiene todo el tiempo de principio a fin efectivamente como habéis comentado la historia eh, el, a medida que vamos avanzando arcos eh, va volviéndose más oscura Al principio, cuando estos personajes pues, salen de su ciudad y tal, es un poquito casi sitcom del cómic, ¿sabes? Es eh, ellos tres, anécdotas, tal, chistes, o sea, es gracioso, te van gustando los personajes, pero, pero bueno, no, no hay tanta historia de fondo, simplemente son como pequeñas aventuras que les van pasando y luego de repente esas aventuras empiezan a aislarse eh, y empiezas a tener una trama de aventuras más, más seria. pero en ningún momento pierdes el humor, o sea, incluso en ese momento sigues teniendo muchas muchas escenas de humor y entonces estás enganchado doblemente, por un lado, por la, lo que está pasando de fondo, que bueno, pues te quieres enterar de qué de que pasa con todo eso, que es una trama ahí importante, y por otro lado, porque es que los personajes son absolutamente entrañables, o sea, es que es imposible leérselo y, y no tenerles cariño o que te caigan mal, o sea, no te puede caer mal ninguno. Bueno, o sea, es que yo puedo, vamos a toda la cosa buena. O sea, me, me parece una auténtica eh, obra maestra. Eh, no te puede caer mal ninguno. Eh, no. Eh, no sé, el, el, el, joder, es que los, me, yo claro los nombres, que... no los, los nombres <risa> no los voy a decir bien, ¿vale? De hecho no los voy oye, a decir. ¿Alguna? Hombre, los malos, los malos, los malo es que es mal, evidentemente. Bueno, sí, bueno Pero quiero decir, pero... pero que, pero que son malos <risa> ideales y, y de los tres, o sea, de los tres personajes principales. ¿No? Que, que, o sea, son tres tres primos. Eh, en este es Fon Bon, que es el, el protagonista, ¿no? Es como si dijéramos el, el, el chico normal, por así decirlo, el, el héroe ordinario, que hace su viaje del héroe y termina como protagonista involuntario de una aventura cuando es un tío normal, que lo único que quiere es volver a su casa, ¿no? Un poquito el, el hobbit, en, en, este sentido. Es un muchacho normalito, bueno, un muchacho, un hueso antropomórfico normalito. luego está Smiley Bon que es su su primo un poco un poco simple un poco que se mete más así en... en es tonto es tonto tío, el el tontaco no es tonto. O sea, Hombre, sí. luego también es un personaje que tiene sus cositas A ver, es, es muy es, es, es, es, y luego es está el personaje, el personaje antipático pero que es que es graciosísimo que Phony Bon que claro. es el, el ambicioso Eh, hombre, el, el es, es un poco ruin es un poco ruin claro, pero, pero, claro yo, no, yo cuando decías ninguno te puede caer mal pero hombre. porque la serie lo necesitas o a Fony Bone da lugar a o sea, caerte mal en el sentido de que claro hay veces que, que te dan ganas de matarlo pero es que sin él la serie perdería un montón es que lo necesitas sí sí pero bueno eso no tiene, no tiene nada que ver con que te caiga bien o mal me parece un personaje para no para odiar tampoco pero hombre es un tío con unas con pocas virtudes por así decirlo, ¿no? Eh, sí, más, no, no, es, es eso, es ambicioso, es presuntuoso, es egoísta, pero, Dios, o sea, es que tiene que estar ahí, es que es súper, y además da lugar a muchas situaciones de humor, precisamente, por, por bueno, porque, claro, <ríe> siempre quiere que todo sea para él y quedar él por encima y, bueno, pues no siempre le, le sale como es lógico. Bueno, y luego está la chica que realmente, a partir de cierto punto es casi la mm, principal protagonista, ¿no?, de... de la historia, cuyo nombre tampoco recuerdo eh, ¿Cómo se llama? Thor, sí Thor. Eh, espina, ¿no? sí, efectivamente sí. es. eh, además eh, yo hay Jeff Smith en muchos momentos da de, de un toque ligeramente picantón a, a la serie, ¿no? con este personaje no sé si habéis tenido esa impresión de que hay muchas veces que, bueno, anda un poco de ropa ligera eh, se dan así algunas viñetas en las que se muestra un poco de carne bueno Eh... joder, macho, eh, sin quitarte la razón, <risa> que sí que es cierto, pero porque la chica es esa salvajadilla y todas estas cosas, pero, ostras, eh, no a sé. A ver, pica, picantón, eh, en, en contexto infantil, quiero decir, eh. a ver, pero, que, no se, vamos. que no se me malinterprete. Sí, sí, es muy infantil, o sea, que aquí alguien que no la haya leído no tenga ningún claro, problema que, en dársela a su ser muy decir, pequeño. Que ¿eh? que claro, no hay punto erótico ni nada no, por el estilo. No no, no, no, no, no, no, no. Que nadie no, se asuste, ¿no? Dice no, y, y ya se lo he comprado a mi hija. Realmente y ella en... es como... O sea, tienen en cuenta que esos los personajes... O sea, los protagonistas, los personajes principales, pues son estos, son como cositas blancas y redondas. <risa> personajes... Y luego, claro, aparece Zorn, que es como una chica eh, como de ensueño, ¿no? Una especie de, de eh, chica ideal, súper guapa y súper maravillosa. Y entonces es gracioso porque porque Fon bon, eh, cada vez que, que habla con ella o que la ve, se... Mm, Se sonroja y. ¿sabes? es todo como muy inocente, ¿sabes? Sí, Efectivamente eso, sí. sí que hay, hay veces como, como lo que decía Jairo, ese carácter picantón, pero pero a, a nivel súper, súper, súper inocente. Correcto. Muy, muy, muy, muy sugerido. <risa> vale. Sí. Ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero. pero también, si estamos hablando es una serie destinada a un público infantil juvenil. Y también tiene su sus recuerdos de Popeya, por ejemplo. ¿Vale? Está todo el rato haciendo referencias a Moby Dick, por ejemplo. que también es eh, muy curioso uh -huh. el protagonista sí. está leyendo Moby Dick todo el rato, hay referencias, hay hay un episodio en el que nos no, no dio la impresión de, de que Jeff Smith estaba leyendo Moby Dick mientras hacía y, y entonces lo o, mete ahí o, yo entiendo que ser... debe ser muy fan muy fan eso de Moby Dick. Es. Yo creo que lo que pretendía era eso, hacer una especie de epopeya eh, de, de gran epope de gran epopeya, de gran viaje y por eso se basa bastante en Moby Dick, ¿no? sacando las distancias porque que es un descenso a la locura y esto no, ¿vale? Pero sí esa idea de gran obra eh, con muchísimas referencias y, y y con cierto aire literario, por decirlo de alguna manera a pesar de la ligereza, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y sobre cuando ya nos empezamos a meter en el terreno de, por así decirlo, de, de Señor de los Anillos, o sea, cuando la trama ya se oscurece y cuando ya llevamos pues no sé un tercio a lo mejor de, de lectura pues, hecha y las pues carreras de vacas y esas cosas se van quedando atrás y va oscureciéndose todo ya no solo en un sentido metafórico sino que empieza igual es mi impresión ¿eh? pero creo que cada vez la trama se desarrolla más durante la noche eh, todo es mucho más oscuro y entonces ya empieza sí, a surgir a el también Y empieza a aparecer el, el gran villano, eh, te empiezan a contar un poco la historia de dónde viene Zorn y todo esto. Eh, bueno, empezamos a darle un, un toque mucho más ominoso a, a la trama, transformándose, como decía antes, en, en algo mucho más adulto. Eh, esa parte, ¿cómo, ¿cómo veis? Ese ese hasta cierto punto contraste de cómo empieza, cómo va evolucionando y cómo acaba, eh, está bien llevada. Yo, yo creo que la transición es bastante suave. Y, a ver, y está muy eh, bien llevada por mi parte creo que es que está dando pistas desde el principio o sea, si bien está jugando con esa estructura de ideas eh, de ideas cortas de, de, de inmediatez de gags, también desde el principio nos está dando a entender que el valle esconde un secreto, que el valle tiene algo oscuro dentro, ¿vale? y que los bow no están ahí por casualidad entonces, como lo ves venir, como lo va trabajando de esa manera, como dices tú, bastante orgánica bastante eh, suave Eh, no lo veo un cambio especialmente brusco y de hecho luego la cosa que al principio sí ves que los personajes están implicados en algo mucho más complejo de lo que ellos pensaban pero poco a poco la cosa se va eh, bueno, claro, convirtiendo en épica pura, con batallas y con dragones y con lo que tú quieras aquí ¿vale? entonces eh, como digo, lo bueno que tiene eh, Jeff Smith es que es un grandísimo narrador, a mí lo que más me gusta de él, aparte de que tiene un dibujo muy personal, eh, es que cuenta muy bien las cosas Porque creo además que eh, lo hace desde un punto de vista de libertad creativa absoluta, que es lo bueno que tiene ser dueño y señor de, de, del desarrollo de tu obra, porque la estás editando tú. Y como digo, como hemos hablado antes, eh, da esa impresión de que está viajando con sus propios personajes. ¿no? Entonces, eh, como es un tío que, eh, ¿cómo decirlo? Yo creo que está disfrutando mucho con su trabajo. Eh, eso se nota también a la hora de contar, de contar las cosas. Y sí que es cierto que hay un cambio de paleta de colores. Eh, se vuelve todo un poco más intenso en cierto momento. Pero, pero como ha habido hechos previos que nos van a que nos dan a entender que eso iba a ocurrir tarde o temprano, tampoco te llevas una sorpresa ni dices a mí me han engañado porque esto no es lo que estaba leyendo, no, no por lo menos desde, desde mi punto de vista. Sí sí, eh, estoy de acuerdo. Creo que ya lo he mencionado un par de veces. Eh, hago el paralelismo con el Señor de los Anillos porque mmm, bueno puedes equiparar a los Bone con los Hobbits. ¿no? y con ese sí. cierto toque inocente que tienen, eh, infantil casi se podría decir... y cómo el mundo con el que se van encontrando pues es ya el de el de Aragor y, y, y el señor oscuro y, y el anillo y todo esto no y sí eso y, la, y que la inocencia y que la inocencia del valle no es tal que sí que una cosa la gente que vive en los pueblecitos y demás un tono en plan bucólico pastoril por otra de alguna manera y luego están las ciudades los castillos es que la gente vive de otra manera completamente distinta y los conflictos son otros que, que solo descubrimos casi al final de la serie en el último tercio no por eso digo que es un mundo que además mola porque va creciendo, ¿vale? No solo crece la intensidad de la historia, ¿no? También crece el mundo en el que se desarrolla y vemos algo cada vez más, más pues eso, más más complicado, en el que vemos que, que los personajes principales vivían en una especie de burbujita, ¿no? Que, y además sabemos luego, posteriormente, por qué vivían en esa burbujita y por qué permanecían ajenos a, a los conflictos del reino. Eh, nunca, eh, si no recuerdo mal, nunca se llega a ver... Eh... el país natal, ¿no?, de, de Bon. O sea, lo que yo llamaría Hobbiton eh, nunca se nunca aparece, ¿no? Sí, es, Fonville no, no aparece. Sí, que es... Es, es Uy, curioso. He dicho Fonville, no, Bonville, perdón, que Fon era el nombre, Bon es el apellido Bonville. Eso, Bonville. Eh, bueno, y dejando por un momento de lado eh, lo que es la trama en sí, el tema del color, que es que no, no lo he querido meter antes, pero esta obra inicialmente salió en blanco y negro, ¿correcto? Sí. sí. Y aquí en España Las primeras ediciones fueron en blanco y negro Luego las que ya salieron en tapadura Corregirme si me equivoco Esas ya fueron en color Este integral, el último que ha sacado Asti Verdi También ha sido en color sí. eh, ¿El colorista es el propio Jeff Smith? Que ahora no me acuerdo Sí Sí. sí. sí. Y de hecho, eh, claro, el problema de esto fue que eh, La colección nace en blanco y negro Por cuestiones de De dinero Obviamente, sí evidentemente Jeff Smith quería una obra mucho más ambiciosa lo que pasa es que recordemos que esto es un cómic autoditado ¿vale? eh, que luego ha tenido la fortuna de llegar a muchísimo público, entrar en editoriales mayores para la distribución, etcétera, etcétera, pero era un cómic que él estaba haciendo pues pues por amor al arte prácticamente yo creo que ni el propio Jeff Smith era consciente de, de, de la magnitud de lo que tenía entre manos entonces claro, al principio, por decirlo de alguna manera, casi un fanzine Entonces, pues tiras de lo barato Porque también incluso a la hora de producirlo A la hora de, de imprimir, a la hora de, de Distribuir, es mucho más barato en blanco y negro Entonces, no es una de esas historias Que estaban pensadas en blanco y negro Y luego serán coloreado por, por, por No, No, no, de hecho, el, el, propio, ¿no? O sea, el propio Jeff Smith Lo, lo dijo, o sea, el, el propio Jeff Smith Ha dicho que él la pensó para hacerla en color, o sea, se nota, que luego se le haya dicho, mucho. oye, pues igual le queda bien el color, o sea, él la pensó en color, lo que pasa es que como lo tuvo, lo autoeditó, porque ninguna editorial, pues al principio le, le hizo mucho caso, claro, no no tenía los medios, o sea, demasiado que lo autoeditaran blanco y negro, o sea, evidentemente claro. no te puedes autoeditar un cómic ahí a full color. Claro, pero ves el, el bosque, ves ciertas panorámicas del paisaje del valle y cosas por el estilo y ves que en la cabeza, vamos, igual estoy hablando, no estoy en la cabeza de Jeff Smith, ¿no? pero me imagino que él como autor se imaginaba algo todavía más, más, más visual. Entonces, que ahí luego, que sí que es cierto que hemos visto 10.000 veces historias que salen en blanco y negro y luego se han coloreado, por sabe Dios qué razón, con, con, con diversos resultados, algunos especialmente desastrosos. En esta ocasión creo que no, y creo que se nota. Y yo pienso que el color le da un añadido especial al dibujo ya de por sí genial de, de, de Jeff Smith. Claro, bueno, resumiendo, que no han, no, han, no ha hecho un frongel... No, de... ni un Frongel, vale. ni un Akira Me acuerdo que salió la edición en color de Akira Señor eh, de, de, de, de, ¿Quién fue, fue el que coloreó a Akira? Seguramente En esa época lo coloreaba, lo, lo coloreaba En todo ese estudio, así que supongo que sí Para el mercado bueno. americano se coloreó En su momento, porque claro, en ese momento el manga no, no, no gozaba De especial predicamento, entonces como que lo adaptaron Un poco al gusto americano Y me pareció un atentado ojo acabo de o sea tengo que hacer un, un un inciso porque así consultando con con mi ¿cómo se llama esto? con mi becario Google el color y yo estaba convencida de que sí o sea lo he dicho así que sí súper convencida ¿vale? Eh, fe de, de ratas o de monstruos ratas no el color es de Steve Hamaker o sea no es de Jeff Smith No eh, mm. Con lo cual corrijo, no es de Jeff Smith, pero sí que es cierto, y esto lo leí yo, ahora mismo no te voy a decir exactamente, pero sí estoy segura de haberlo leído en una entrevista con Jeff Smith, que él dijo que lo había pensado eh, en color, aunque lo hiciera en blanco y negro. Eh, el color me es una maravilla. O sea, para mí gana mucho en color, pero que no es de Jeff Smith, es de otro sí. señor. También es, verdad, también es verdad que el color va cobrando sentido según se va complicando la trama. ¿Vale? Sí, que es verdad que al, fin, al principio, en estas aventuras. más directas, más, eh, pues más de cosas cotidianas, del de de aprendizaje de los bone dentro de este nuevo contexto, pues a lo mejor el blanco y negro pues no, no era tan... A lo mejor estaba más justificado, entre comillas. Es que justificarse no tiene por qué justificarse un autor. Haga lo que haga, ¿no? Pero cuando vamos complicando la historia, llegamos a, a parajes mucho más eh, visuales, por decirlo de alguna manera, quizá ahí el color sí que va ganando más, más enteros, más, más presencia. Eh, yo voy a hacer también un, una fe de monstruos ratas, es que me ha sonado raro lo que he dicho y lo he ido a comprobar, no es Pat Olive, es Steve Olive, Steve Olive. El, el colorista. Yo, que... me, yo me había quedado con Olive, sí, con él. Claro, yo sabía que era en esa Olive, época... pero... Sí. Eh... Era el que coloreaba todo en esa época, sí. Sí, no, no voy a, no a valorar su trabajo porque sinceramente es que no he visto la edición coloreada de Akira, así que no puedo decir mm. nada. pero sí hay que decir que yo creo que fue de los primeros trabajos digitales que se hicieron ¿no? de Ecuador eh, bueno no sé sí, eh, he oído he oído todo tipo de opiniones sobre cómo resulta fue esto. aquello y a mí personalmente me me, me resulta bastante incómodo la de todas la formas es que creo que el color. creo que el propio tomo eh, está está o sea estaba a tope con o sea eh, dio su sí, visto sí, bueno sí, al trabajo de Olive, eh Eh, no, no sé. probablemente no si sí. además Otomo es un tío bastante por lo que he leído de él es un tío bastante enrochado con esas cosas y aparte muy de que campe también, muy campechano muy campechano sí aparte que era su entrada grande en el cómica vamos en el mercado americano estaban abriendo que era un pionero también en ese sentido de, de llegar al cómica de, de llegar al público americano con un manga que en ese momento era Era bastante complicado. Campechano, pero no de los que van a cazar elefantes. ¿eh? O sea, no, no, Campechano, ni de los que. Campechano, se bien. Joven. Bien, sí. Sin, con dineros. Sin, no, sin robar. No. Sin robar. robar. Bueno, que sepamos. Presuntamente. Presuntamente inocente, el señor Otomo. Eh. Eh. Sí. eh Yo es que, eh, hablando del color, eh, no recuerdo exactamente de qué momento, pero sí que sé que cuando la, cuando la leí, porque yo no había leído, que no lo he dicho, yo, yo hasta que no sacó a Stiberry Integral, yo no había leído bom. Eh, bueno, yo no sé, sé que si sí, que estoy como tú. Hace años, a lo mejor, me suena haber leído a lo mejor un tomo de esto descontextualizado totalmente, eh, pero vamos, la obra en sí no, no la había leído hasta ahora. Y sí que recuerdo ahora en esta lectura, y lo que pasa es que no sé el momento, pero recuerdo pensar, coño, y esto en, en blanco y negro, ¿cómo sería? Porque no... Es que, ya os digo, no os puedo concretar porque no lo recuerdo, recuerdo pero sé que hubo algún si momento bueno, en el que dije, esto en blanco el, y negro no tiene, tiene no tiene sentido. A ver, en blanco y negro no queda mal. mal. O, sea, decir, o sea, es decir, que el, el dibujo de Jeff Smith es muy chulo. Yo sé que lo he visto en blanco y negro y está muy bien, pero sé que para mí para el color no me gusta Bueno, nos, bueno, nos, nos oímos nos, con, oímos eco, con eco, ahora. eco ahora, no tengo muy claro por qué, eh, no sé si Santi ha activado los altavoces o algo así He tocado lo que no debía, ver, eh, si me ahora, vale. ahora sí. sí, vale, es que nos estábamos oyendo con eco eh, Seguimos, eh, Violeta, no sé qué estabas diciendo, que estaba pendiente no, de No, decía que, que, o sea, yo que me, me gusta muchísimo en color, o sea, mi edición que tengo es en color, pero que la he visto en blanco y negro A ver y, y que está muy, o sea, es que el, el dibujo de Jepes es una pasada, o sea que, que en blanco y negro queda muy bien, no es que realmente, eh, o sea que lo que pasa es que para mí en color pues gana, o sea para mí el color en el caso de Bone suma, suma, eh, aporta, como decíais, al tono de la historia, eh, se, se ve el cambio ese que es gradual, digamos, eh, de más simple o más infantil a un pelín más oscuro y más épico o sea, para mí el, el color hace que gane mucho, pero bueno, que en blanco y negro está muy bien, ¿eh? o sea, no es ningún o sea, no resulta confuso, es así como de línea eh, muy definida está, está muy chulo el dibujo eh, Sí, hemos, hemos hablado mucho de la, de la historia ya eh, bueno a lo mejor nos ha quedado algún personaje importante por, por comentar, como la, la abuela forzuda, la abuela. que también es, es un personajazo, ¿no? Eh, sobre todo ahí um, causa mucho impacto quizás en, eh, en los primeros lances de la, de la serie ¿no? cuando la famosa carrera de vacas en la que compiten vacas y la y la abuela y ella. es un poco un poco extraño eh, que luego se luego se desvela como un personaje eh, súper noble ¿no? y que en su juventud era una guerrera de la hostia y tal y, bueno. y de hecho uno de los spin offs de, de Bone se centra en, en ella de joven Luego, pasado, sí, eso ya. me parece interesante, luego podemos hablar de, de los spin-offs, porque creo que de los tres tú eres la única que, que ha leído algo más que la, que la serie madre, luego nos comentas algo de eso. Eh, iba a decir, eh, que lo ha mencionado la Violeta, el dibujo, a mí me parece, dentro de su simplic simplicidad, porque es eh, línea clara, dibujos muy sencillos y tal, sobre todo el diseño de los personajes a priori uh -huh. principales, que son estos... repito una vez más, huesos antropomórficos es súper sencillo, yo creo que eh, está un poco buscado así, ¿no? con la intención de que si la serie se alargaba pues, oye, tengo un diseño sencillo para los personajes principales, me va a resultar sencillo hacer páginas y páginas con estos tipos haciendo cosas más que con que con Thor o que con la abuela, que son personajes mucho más complejos de dibujar eh, como decía eh, a pesar de la aparente simplicidad de de, de la historia, además normalmente viñetas Eh, bueno, ten, solemos tener, no sé pues a lo mejor seis viñetas por página, alguna cosa así, con algunas plus space por ahí, bueno, diseños grandes muy coloridos, en la versión coloreada evidentemente colores muy vivos y tal a mí me parece visualmente súper atractiva la obra ¿eh? Sí, eh, tiene, sí tiene además, muchísima fuerza. Y lo que contaba antes que además Jeff Smith, aparte de ser un grandísimo dibujante, es que cuenta muy bien las cosas eh, hay una sensación a la hora de leer de de que eres un tío que se está esforzando por ponerte las cosas fáciles, nada enrevesado, nada de decir vamos a fliparnos, no, no, siempre escoge la solución más sencilla para que el lector se sienta cómodo y se vea atrapado por la historia. Eh, crea ambientes eh, de manera magistral, con, con nada, que ¿eh? lo que dices tú, que con, con muy poquito, y lo que juega cambiando con las cintas, por ejemplo, el tono, de, el tono de ciertos episodios, los, los episodios más nocturnos quizá, Eh, a mí me parece que es, que es sublime que muchas veces parece que un dibujante de cómics tiene que ser, ya lo hemos hablado mil veces ¿no? la posturita y el plano imposible y aquí no hace falta aquí mm, se construye épica con muy pocos ingredientes y, y eso hay que aplaudirlo a mí, y luego también cómo juega con la psicología de los personajes también en los rostros que con, igual es que es súper sencillo que parece que no está haciendo nada pero madre mía la cantidad de información que nos está dando con, con sus personajes, ¿no? que son los grandes protagonistas de la viñeta, que, que no se va, no va más allá de eso. Eh, siempre, siempre están presentes eh, y sus acciones, su movimiento. Es un cómic que me parece súper eh, expresivo, es la palabra. no Muy cinético, se ve mucho movimiento. A mí me parece que es, que es una pasada, súper atractivo de leer y... Lo que hemos, te llevamos diciendo también desde el principio, un, direct, un lector que lleva mil años leyendo cómics lo va a encontrar atractivo y, por supuesto, alguien que está empezando a leer cómics se va a quedar flipado con la cantidad de eh, recursos que, que usa, ¿no? Porque dices, guau, es que esto está lleno de posibilidades, de una historia eh, de humor eh, casi cotidiana pasamos a, eh, bueno, batallas a vida o muerte por el destino del mundo, ¿no? a mí me, me y sin perder y sin nunca perder su propio estilo que es otra cosa que me parece flipante eh, chapó por Jeff Smith en ese sentido claro, es que en cuanto a narrativa yo creo que sobre todo al principio luego quizás eh, lo complica un poquito más pero sobre todo al principio tiene una narrativa de tira de prensa eh, total o sea siempre con el punto de vista casi de perfil en planos en 2D Eh, viñetas delimitadas bien por calles eh, muchas veces repitiendo el mismo escenario para una acción o sea no deja de ser un quizás sea un, una comparación un poco burda pero una falda en, en muchísimas en muchísimos muchísimas partes que luego ya os digo a medida que va avanzando la historia eh, pues quizás lo va lo va complicando un poco más pero pero en principio es eso algo directo muy sencillo de entender eh, muy fácil muy visual muy expresivo Y que, bueno, que, que con éxito, ¿no? Lo, lo, lo hace. Eh, en cuanto al diseño de los personajes que, que ya decía antes, pues el de los. el de los Bon, eh, vamos, súper, súper fácil para repetirlo infinidad de veces. Pero yo estoy convencido de que si esto fuera. Claro, al final es un cómic. Que no deja de ser una cosa minoritaria. Si esto fuera una serie de animación que lo hubiera petado o una película o lo que quieras, algo que llegara al gran público y se vendiera muñequitos, yo el que querría, desde luego, es el de la monstruor rata. Me parece un diseño brutal. Y como personajes, son mis personajes favoritos, no, no como raza en general, sino el de estas dos monstruor ratas que al final se acaban, por así decirlo, pasando salvando los buenos... Eh, son mis personajes favoritos de, de la historia y el cachorrito el cachorrito de monstruota es súper entrañable <risa> sí. los vuestros eh, cuáles son ¡ostras! es que ya no claro, claro. es que las ratas mozorratas... resulta... a mí me resulta muy difícil escoger en cuanto a diseño es que me parece todo no sé a mí me encanta el di... eh, personalmente los diseños de los dragones porque son no te los esperas El que fuma, el dragón que fuma todos, principio. todos los dragones son los antidragones, porque te esperas eso, tú ves un dragón y te viene a la cabeza cosas como juego de tronos, ¿no? Dragones épicos. Y aquí son peluches. Y me parece súper genial. ¿Viene? Uh -huh. No, yo la verdad es que aquí eh, siento repetirme, pero si sí tengo que, que escoger, que me es difícil, ¿eh? porque es que hay un montón de personajes muy guays, eh, como eso, como decíamos antes, como la abuela, como. Pero si, realmente si tengo que escoger, tengo que quedarme con. Con, los, con las monstruos ratas. O sea, es que las monstruos ratas me parecen divinas. O sea, tanto, la como decíamos, las dos monstruos ratas grandes que que son un poco los malos, pero muy torpes y que si sí, siempre tienen hambre y que están todo el tiempo como pensando si quieren hacer un quiche o si... No o sé, sea, o sea, tienen unos diálogos buenísimos, son muy torpes, son muy graciosas y luego, pues eso, el, el, la pequeña monstruos rata que, que adoptan, el eh, que además le pone O sea, le ponen el el Bartleby, que es un, el nombre de un de una de un personaje de una historieta de, de Melville, del autor de, de Moby Dick. De Moby Dick. La, es, es, es que es, me parece un diseño de personaje ideal. Las monstruos ratas forever. Eh, bueno, por cierto, por, por clarificar algo que ha dicho, que he dicho que al final esto es para un público minoritario, a ver. Minoritario eh, si lo comparas con Batman, ¿vale? Eh, por, es que estoy viendo aquí la nota de de, de Astiberri sobre, sobre la obra. Os la voy a leer literalmente para que veáis un poco la, el alcance que ha tenido, ¿no? Eh, la saga de Bond ha sido traducida a más de 30 idiomas, lleva vendidos 10 millones de ejemplares en Estados Unidos, más de 150.000 en castellano y ha ganado 41 premios nacionales e internacionales, incluyendo 10 Eisner y 11 Harvey. Netflix tiene el proyecto de realizar una serie de animación con la saga Jeff Smith, lo cual me parece un acierto si la llevan a buen puerto, sí, formó genial. parte de la lista de los mejores libros de 2004 de Publishers Weekly, fue libro del año 2005 para The Comics Journal y está entre las 25 novelas gráficas recomendadas para el público juvenil para la American Library Association. Jolín, qué raro Es que justo pensaba que ibas a decir Y está entre los 10 cómics favoritos de Violeta No, ¿no sí, lo han bien, puesto lo de serie, Sí, han puesto un asterisco Netflix, Han puesto un Netflix. asterisco Y luego en un post-it En cada ejemplar Han puesto escrito a mano y libro también. Eso es Vale, vale, vale Vale, vale okay, Probablemente Netflix... escrito, escrito por ti Y pegado por ti también En todas, en las, librerías uno, de, eh, en todas las librerías nacionales sí. Deep, perdón, que la, me te la serie de Netflix que me, la, las dos temporadas que van a hacer para luego cancelarla van a morar mucho bueno. <ríe> bueno, bueno eh, bueno habrá que esperar a ver ¿no? lo que pasa es que de todas formas este proyecto, aunque aquí lo anuncie en el cómic, yo no sé Netflix cuando anunció la, la intención de llevar esto a cabo y cómo se han trastocado sus planes con, bueno, con todo no, lo que aparte ha pasado en ¿no? esto pasa miles de veces, que grandes plataformas compran los mm. derechos y otra cosa es que luego los ejecuten Vale, eso... Efectivamente, recordemos, tenemos un caso muy cercano, el de Magic Order de, de Marmilar, Marmillar recordemos que vendió su alma Netflix hace, sí, sí, a hace tiempo ¡Va, va, Vamos a hacer todos tus cómics, venga guay Bueno de momento no, sí, están con el de El cómic que nos está editando directamente con Netflix como editorial, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que ha vendido el, el Mirror World lo ha vendido a Netflix, El Mirror World a Netflix, pues eso. Claro, tú ahora te compras cualquier cómic del Mirror World, aquí en España, en Panini, y por detrás tiene el Netflix. Sí, sí. Pues, sí, Netflix. Sí, sí, que yo sí, sepa, sí, sí. sepa eh, de momento, sí que están haciendo, porque ya la tenían empezada, porque si no, vete todo a saber qué hubiera pasado, la de Jupiter's Legacy... Eh, que sí que está debe estar rodada ya la primera temporada, no sé cuándo piensan estrenarla, y quiero pensar que va a ser buena y la van a continuar, ojalá, pero del resto de proyectos que había del Mira World, yo creo que se han caído todos, empezando por este Magic Order, que era el más prometedor, creo que ya han dicho que Nanai, no sé, desconozco la razón, ¿eh? no sé si es el tema 2020 o, o hay más factores, pero bueno. ahí se ha quedado, entonces ya veremos qué pasa con, con esto, si, que, si es que realmente se llega a hacer, y si se llega a se hacer, no como dices Santi, eh, que, no, que no nos la quiten a la mitad pues hmm. pero además que mola porque además eh, la divisa que maneja Marmilar los demás manejamos dólares para el mercado internacional él utiliza botella de passport o sea que... <risa> eh, no nos metamos con Marmilar que es amigo del programa eh, amigo íntimo <risa> sí, me alegro <risa> Eh, bueno, aquí hemos hablado mucho de él. Yo con eso ya. Yo mucho, yo, yo, yo, hablo, yo hablo bastante, de Marmilla, sí. <risa> casi tanto como Scott Snyder ¿no? Casi, no, de, de, no de, de, de, de, perdón, de Zack de, de, de los Snyder en general. Eh, efectivamente, incluso el del Madrid. Eh, bah, hablamos un poquito antes de acabar de los sp spin-offs y cuando digo hablamos me refiero a Violeta, que es la única que Adelante, no Violeta. <risa> bueno, hablemos. <risa> A ver, bueno, pues os comento eh, en, en el integral entonces que yo no lo tengo. O sea, el integral entonces lo que incluye, digamos, serían lo que vienen a ser los nueve tomos principales que yo tengo. ¿no? Eso es, es Eso la historia el... madre, por así llamarla, desde que los, esto se lo cuento a Violeta porque ya tiene los tomos. Desde que los mmm, Bones eh, aparecen en el desierto, no, expulsados de su de su tierra natal por los negocios del primo Esteban. Hasta que acaba, finaliza la trama en, en, ahí en la batalla de los cinco ejércitos. Eh, no, porque pues es tal cual. Eh, sí. Al final. Y, y ahí se corta. Vale. ¿no? Hay, no hay ningún tipo de subtrama por otro lado y nada. Perfecto. Vale, pues por un lado, os comento mmm, el otro material que hay, o al menos el que yo tengo. No sé si hay más. Yo, si hay más, pues me lo decís, que, que yo lo compro, ¿vale? O sea, muy fan de Bone. Eh, por un lado tenemos eh, Bone Coda ¿Vale? Bone Koda. Eh, Es un, un tomito, ¿vale? El, el mío, no sé si hay otra edición, pero bueno, la edición que yo tengo es de Actiberry, eh, cuesta 12 euros, es así muy, muy cuqui, o sea, es un poco en el mismo diseño eh, que, que el resto de tomos, que... y en tapadura, por supuesto, y este tomo fue eh, una historieta que se hizo para celebrar el 25, el 25 aniversario del cómic. Vale, entonces, eh, realmente es hay una historieta muy cortita, 32, 33 páginas creo que tiene, en la que cuentan cómo los primos Bond eh, vuelven a su, a su pueblo, que en su pueblo no sale en ningún momento tampoco, eh, que habíamos dicho al principio que no llegamos a ver Bondville, aquí tampoco se ve. Entonces, básicamente, estos personajes hacen un viaje de, de vuelta hacia Bondville con, con la rata pequeña, con Bartleby. Eh, es una historia, no está, no está, coloreada, ¿de acuerdo? Esta está en, en blanco y negro. Es una historia bastante simpática. No es, o sea, quiero decir, no es nada trascendente ni nada épico. Aquí realmente volvemos un poco a, a los orígenes. O sea, no es el rollo épico, oscuro, sino es más aventuras graciosas. Y, y eso, y es una historia, pues, pues como os decía, muy cortita, muy simpática. Sin más, ¿qué tiene también de interés este tomo? Pues que el tomo no se limita a esa historia, evidentemente, porque no vamos a hacer un tomo con 32 páginas, eh, sino que eh, también incluye un montón de material muy interesante sobre Bond, o sea, al celebrar el 25 aniversario, o sea, esto te digo, lo incluye la edición de Actiberry y la edición, digamos, original estadounidense, ¿vale? Fue un tomo eh, homenaje. En el que, como os digo, además de la historia, pues se incluyen un montón de cosas. Pues eh, un artículo escrito por por Jeff Smith contando un poquito el. el bueno, pues, narrando un poco la, la historia, la, la creación de Bond y cómo pues cómo fue todo, mmm, toda la historia de su, de su publicación. Eh, luego hay eh, una o sea, creo que hay también una. lo diré. una historia de. bueno, una. un artículo, digamos, escrito por, por otros autores. Eh, hay un periodista que creo que hace como una investigación eh, al respecto de cómo fue todo el proceso de creación o sea, hay bastantes materiales muy chulos hablando de las influencias en la historia o sea, hay, un, hay una entrevista también está muy bien o sea, quiero decir, si no os habéis leído Bon pues evidentemente esto no nos interesa entre cero y menos uno pero si ya os lo habéis leído y os ha gustado tanto como a mí Eh, creo que es un tomo de complemento muy chulo tienes la, la pequeña historieta como digo, esa es lo, lo de menos es, es graciosa a modo de oye, ¿y cómo volvieron? Bueno, pues aquí te lo cuentan evidentemente les pasaron muchas cosas pero sobre todo es ese, ese ¿cómo se suele decir? ese detrás de, de las cámaras, ¿no? Que, que ahora está tan de moda hacer con las series pues en ese caso lo tenemos, pero en, en el caso del cómic detrás de las cámaras eh, contando pues eso, todo lo que fue su historia de publicación, anécdotas curiosas, influencias que tuvo el autor, eh, bastante material que a mí me resulta súper interesante de leer, evidentemente, si, si os ha gustado la serie. Bueno, o sea, no es tanto un nuevo tomo con, con materiales, eh, hay una historieta muy, muy cortita, sino eh, realmente lo que más trae este libro es lo, lo otro, no ese material complementario. Como os digo, esto, pues, Pues cuesta 12 euros, que a mí me parece que, que está muy bien. La historieta tendrá 30 y pico páginas, pero en total el tomo tiene 130 o así. O sea, que, que incluye bastante material. Eh, eso por un lado, eso sería el coda, ¿no? Y luego, como spin-off en sí mismos, hay otros dos tomos que también ha publicado Activerry, también, como decía, en el mismo diseño que el resto, eh, en tapa dura y tal, que son eh, Rose. Y estúpidas, estúpidas monstruos ratas. Vale, pues por un lado, eh, estúpidas, estúpidas monstruos ratas es una precuela que en la que no sale realmente ninguno de los ninguno de los personajes de, de la historia principal, eh, porque ocurre x años antes. Y aquí lo que nos cuenta es la historia de, de Big Johnson Bond, el fundador de Bondville, al que, al que ya hacen referencia, realmente en la historia hacen referencia al, al fundador de Bondville, este antepasado eh, que descubre el río Bond y tiene pues una serie de, de aventuras, evidentemente pues sí que salen eh, criaturas... <ríe> Y. que ya hemos visto en, en la serie principal, eso sí, pero evidentemente no, no se repite ningún personaje. Estamos hablando de X años antes, y es pues muy divertida. Curiosamente, esto no es de Jeff Smith. O sea, eh, en este tomo lo que se incluye es por un lado eh, Las aventuras de Big Johnson Bond, en este caso, esto está. está guionizado por Tom Snygovsky y eh, dibujada. por el propio Jeff Smith, ¿vale? Pero, pero no es Jeff Smith el, el guionista, sí que, es el, o sea, sí que es el dibujante, ¿vale? Se mantiene el mismo dibujo. Eh, diría que es un tono diferente, es... Mm, a ver, no es Bone, ¿vale? Eh, está, no sé, claro, las comparaciones son un poco horribles, o sea, porque claro, tienes que comparar y es que Bone, ya os digo, es uno de mis 10 cómics favoritos. Eh, esto, bueno, pues mucho menos trascendente, o sea, sí, son aventuras de este personaje, son bastante graciosas, eh, bastante infantiles, pues no hay ningún spoiler decir que vamos a ver a Monstruos Ratas, que siempre es agradable de verlas, no tiene más, es una historieta muy divertida, muy chula, eh, pero que tampoco, no sé, tampoco va a cambiar la vida, ¿vale? <ríe> eh, es graciosa, tiene su humor, me gusta más puestos a comparar, que me sabe mal comparar el humor de, de Jeff Smith cuando él es autor completo, cuando él guioniza eh, pero bueno, pues creo que, que en este caso es Snigosky hace bueno, hace un papel digno hace una historieta, como os digo, pues básicamente aventurilla, gags y escenas graciosas ¿merece la pena comprarlo? hombre, pues si os gusta Bone sí Claro, no os voy a decir que sea súper necesario, ni lo necesitáis para entender nada de la historia, pero bueno, está bastante gracioso. Y luego trae otro complemento, el, el mismo libro, que, que me resultó bastante curioso, que es una historia mmm, también eh, centrada en, en el mundo de, de Bond, pero bastante loca, <ríe> o sea, completamente diferente, eh, guionizada por el mismo, por Snigovsky, Y en este caso dibujada por eh, Stan Sakai, el de, el de Usagi Yohi Yo ¿cómo se pronuncia? Ajá. El de Conejo Samurai. Eh, pues dibujada por, por Stan Sakai, o sea, como un poco un bone en su estilo, eh, con sus monstruos ratas y sus chistes, no sé. Está curioso, está curioso. No es malo, ¿vale? Simplemente es que parece que, como que estoy diciendo todo el tiempo, bueno, tal, porque eh, todo el tiempo lo, lo comparo, ¿vale? En comparación, pues pierde. Sin más. Pero si no nos lo comparamos y simplemente nos gusta mucho Bon y queremos ver un poquito más y queremos reírnos, pues bueno, pues son historias muy, muy chulas. Están ambas, como, como es lógico, están muy bien dibujadas, ¿no? La, la primera por, por el propio Jeff Smith y la segunda por, por Stan Sakai, que no necesita presentación, con lo cual están muy bien dibujadas, son simpáticas, son graciosas. Bueno, a mí me gusta, os digo, esto es un tomito de 14 euros. Y luego, finalmente, el otro spin-off. es Rose. Rose eh, es eh, la abuela, ¿vale? <risa> eh, en la historia de, de Bond, si no la habéis leído, tampoco os preocupéis, que tampoco es que aquí lo, los spoilers sean, ya os enteraréis, pero bueno, sí que efectivamente, como decíamos al principio, no hay una historia demasiado épica, aunque sí que te van dando pistas, los primos se, se adentran en el valle, van conociendo personajes y tal, y bueno, llega un momento que se enfrentan con esta abuela que corre en la... Eh, en la carrera de ratas y bueno, luego se descubre más sobre su pasado y sobre su historia y, y bueno, simplemente su nombre real es Rose, vale, pues se hizo un spin-off Rose, eh, que básicamente te cuenta eh, la historia de, pues, de esta señora cuando era joven Y a mí este spin-off particularmente sí que lo tengo que destacar porque me encanta. O sea, me parece una maravilla. El guión es de Jeff Smith, pero aquí el dibujo es de Charles Bess. O sea, para mí, dibujo de Charles Bess, me da igual lo que ese señor quiera dibujar, que yo compro. O sea, es un dibujante impresionante. Que es cierto que, digamos, su dibujo es más... O sea, no es del típico tono de Bone, es más épico, es más... No más bonito, sino más, no sé cómo deciros, menos infantil, más clásico. Sí, no tiene que ver, pero bueno, precisamente por eso es chulo y funciona como spin-off. No hubiera yo querido tampoco a Charles Bess, aunque sea uno de mis dibujantes favoritos para la serie de Bond. Es que para la serie de Bond es como es y tiene que ser así, con Jeff Smith, es la perfección. Pero para un spin-off es muy guay este cambio de dibujante, ya que estamos contando, como decía, la historia de Rose, ya que tiene sí que tiene ese componente épico, de dragones y princesas y, y dramas y luchas, o sea, sí que tiene ese componente épico y entonces el dibujo de, de Bess queda muy guay precisamente con, con ese tipo de, de historia y bueno, y el, el guión de Jeff Smith que sigue volando, o sea, a mí este spin-off eh, si os tenéis que quedar con uno, aunque yo no veo por qué o sea, podéis comprar los tres tomos no, no pasa nada, es muy guay pero es que este spin-off me parece Mm, magnífico, o sea, me parece una precuela eh, chulísima mm, con esa el, el guión, que como os decía es del, del propio Jeff Smith hace tam, de nuevo muy buen equilibrio entre historieta ligera de aventuras fantásticas y un poquito más de fondo, un poquito de, de crecimiento de los personajes, de reflexión ¿Sabes? Sin, sin dar la turra. O sea, sí, Sigue siendo un libro de aventuras y épico y de fantasía. Y de pasarlo bien. Pero sí que sí que tiene esas pinceladitas. Eh, de, de, de. eso, de. de aprendizaje, de personajes, que a los que le coges cariño. y con los que vas un poco avanzando. Me, me parece una, una precuela magnífica. O sea, merece un montón la pena. Y, y bueno, es que el dibujo de Charles Bess, yo mmm, siempre, siempre lo disfruto. Bueno, pues esto es otro tomito de, de Activerry, editado pues tan maravillosamente bien como todos los demás. No lo he dicho, pero este es en color, ¿vale? Mm, hola, querido Charles Bess, eh, color. Y, y en tapadura, por supuesto, y el precio es, mm, al menos del mío, no tengo ni idea de si esto se ha reeditado, entiendo que sigue siendo la misma edición, el precio es de 15 euros. Muy bien, pues, joe, menudo resumen eh, aquí esta vez, sí, claro y conciso, sin anécdotas laterales de colegios ni de gimnasios. Pero si hace falta, <risas> yo la doy, eh. No ¿eh? Vale, pues yo creo que ya hemos comentado la obra principal, hemos hecho un resumen fantástico del de, de resto de productos de Bond, spin-offs y demás... Eh, no sé si queréis eh, hay algo más que, que queráis de lo que queréis hablar antes de cerrar o, o acabamos aquí. ¿Qué me decís? ¿O no no decís bueno, nada. Estaba, estaba pensando que no mucha nada. pena. Me Da <risa> <No tenés> mucha <risa> pena bueno, dejar pues... de hablar de Bond. <risa> pues otro día, otro día hablamos de Bond, cuando la gente podemos, a a empezar desde, podemos eh podemos ir ahora hacia atrás desde el final sí. como en Tenet, como en Tenet, ¿no? Claro. claro. Pero hablando al revés también Bueno eh, Dicha la tontería de rigor Vamos a acabar aquí con el programa de hoy eh, Nos vamos a despedir Pero antes, una pequeña pausa Segundo bloque de recomendaciones Y empezamos con Panini Donde podéis encontrar todas las novedades De Marvel Comics en grapa Además de ediciones de auténtico lujo Que recogen las etapas clásicas de personajes Como Spiderman, Thor o Los Cuatro Fantásticos Por su parte, Editorial Hydra lo está petando con su línea juvenil de cómics de DC, protagonizados por algunos de sus más conocidos personajes como Batman, Wonder Woman o Superman entre otros. Si eres un adicto a Star Wars, Planeta Cómic es tu editorial, tanto en cómics como en novelas. Todo lo que necesitas del universo creado por George Lucas lo vas a encontrar aquí con unas ediciones muy cuidadas. ¿Y recuerdas a The Phantom, el hombre enmascarado?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 Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Queridos oyentes, pues otro programa más. Nos hemos pasado muy bien hablando de una obra que eh, es una extraña coincidencia, nos gusta mucho a todos. A veces pasa. Y nada, os emplazo a escucharnos de nuevo en el siguiente programa. Pues nada, yo en, o sea, siempre me gusta estar... Pero hoy, que, que, que tenía un tema de estos de, de amor profundo, o sea, me, me, no os voy a decir que me gusta Bone tanto como Sandman, pero que le anda cerca, o sea, están ahí en el, en el, en el top ten. Y bueno, pues yo disfrutando muchísimo. Lo único que puedo decir antes de irme es que, por favor, o sea necesitáis leer Bone, por favor, o sea, compradlo y a la biblioteca pedirlo, eh, no sé, hacer algo porque lo necesitáis en vuestra vida y a lo mejor todavía no lo sabéis. Ya me dais las gracias luego, eh. Pero, pero tenéis que leerlo, por favor. No puede ser que nos no guste. Si no os gusta, no tendréis un sitio en mi futura dictadura. Mira. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma BAD hora en el mismo Bad Canal. Una horda de trazos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes Somos guardianes de Gotan, asaltadores de tumbas, ciertos de Tatooine Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Yorel, somos la casa de E.L. Orgullo mutante, hijos de Yorel, somos la casa de E.L. Oye, ¿has visto Tenet? Sí ¿Qué tal? Bueno, fui a verla al cine, de hecho Ajá Cuando había cines y todo eso, al principio No, fue, me tragué. fue en, me tragué. Septiembre, en septiembre, ¿no? Por ahí, sí Cuando abrieron los cines Yo fue no. la primera peli que fue, a ver, me tragué la misma el mismo fin de semana La de los nuevos Mutantes y... Hostia, los nuevos y Mutantes tenet. es un dolor Que va, tío, a mí me gustó A ver, no es buena, pero tampoco es mala, yo que sé. Bueno. Mí, bien, bien así. Depende a de a tus ver, expectativas. A mí eran pocas. A mí las <ríe> eran cero y más después de... Hombre, todo si lo que es cero y la película, película es de uno, está de puta madre. Sí. No, pero aparte de eso, que me resulta entrañable, yo que sé, todo, las, todo el rollo del oso cósmico, el final es muy X-Men. A mí me flipó bastante. ¿El Sobre qué? Todo, la, los nuevos mutantes. Ah, uy, a mí me gusta mucho, ves. Joder, me el... por favor. A mí me hecho, gustó si más que la. O sea, fue fue, fue sí, la sí, primera sí. película que fui a ver al cine. Lo que, que estábamos diciendo, que me traga el mismo fin de semana los tenet, tenet y los mutantes. Y a ver, que vuelvo a decir que no es ninguna maravilla, pero uff, no sé. A mí me, ya, a mí me gustó más que la mierda de Apocalipsis, por ejemplo. Que es, es mala es dolor. Que, a ver, es que Apocalipsis, por favor. Joder, qué mala es. No tiene punto de comparación. Está divertidilla. Lo que pasa es que a veces no encuentra el tono. Eso sí que También, es verdad. Que a mi ese... Apocalipsis me, me sacaba de la película constantemente porque. A mí o sea, me sacó del cine, casi. Había, había efectos especiales como tan cutre. ¿Sabes? Que parecía, Mira, yo qué sé, que parecía una parodia de coña. Nada más puntos. que, nada más que el comienzo con la bajada esa de cámara hacia la pirámide, que parece Peter Jackson drogado. Dije, ya está, se acabó. Ahí era la primera secuencia, ¿eh? a partir de ahí todo mal pero está yo que sé es chiquita es una película pequeña son muy poquitos personajes a veces tiene un rollo Buffy que me mola no sé a mí me no, a mí me gusta me, gustó el, me el, el el estilo o sea quiero decir no o sea, no es así un rollo épico es más pero no le hace falta está así recogida en su, sí, en no su sé, mundillo en propio sí. en su veces... mundillo exacto la... no necesita de otros X Men no necesita de, de sacar ningún personaje famoso No sé, yo creo ojo, que, que salían, ¿eh? Lo que pasa es que no los has visto. Quiero <risa> decir, que los han quitado el montaje final, pero estaba. Eh, o eso leí ahí por ahí, que estaba John Ham, el de. El de la serie esta de los fumadores, joder. Eh, Mad Men. El de Mad Men era. Nathaniel Lexus. O sea, Mr. Siniestro. Si uh, Mr. Siniestro. Sí. Ah, sí, no, se, sí. se dan pistas. Se dan y pistas, no sé si alguno, es, más, alguno más salía por ahí, creo. Lo que pasa es que los, los han quitado. Ya, ya veremos el montaje final en algún momento, como está muy de moda. Saldrá una edición de V bueno, con los siete, con los siete montajes distintos de esta película. No creo, no, no creo. Ya. Porque para eso tenía que haber dado dinero esta. Ya, no, hombre, es que se ve muy mala época. ¿eh? Bueno, no mal. Pero vamos, yo pero creo, creo que aunque la... la... aunque no hubiera pandemia, no creo que esta película hubiera sido No hubiese sido... petado, no. no. Pero vamos, que a mí Velaloc me gustó mucho, el rollo de... Jo, es que me... Yo sobre todo vi un potencial de la hostia. Vi, había lo de la niña, vamos, todo el rollo de Liana, uf, estaba ahí. Y, y a mí al final me parece puro X-Men. Me no gusta sé mucho todo, me gusta mucho yo, yo me divertí bastante las cosas como son. ¿Que luego había cosas que no acababa de entender mucho? Pues sí, es verdad. Sobre todo eso, el cambio de tono que llevaba la película de... en cinco minutos. da era una montaña rusa en ese sentido pero pero no es la peor de X Men ni de lejos vamos quizás yo estoy un poco sesgado porque salía Aria y os que esa chica no, no la soporto no la soporto pues igual hace un papelito pues, bastante apañado muy y, bien sí ¿no? además me joder me, me era como era el personaje del cómic las cosas como son es que ellos además son muy fieles a lo que es el cómic bueno menos Iliana, que la ponen ahí de, de matona al principio Eliana súper dulce pero pero en general sí me... no sé, sí me moló bueno, y lo que te pregunté, que era TENET TENET, tenet eh, a ratos a ratos no, a, mí esa eh... sí me a ver, no voy a decir no que no visto, me hago eh, o sea, no me spoiléis fuertemente no, ya, no, no voy a eh, decir, Violeta, voy a decir, aunque quisiéramos es no, podríamos. No, no, te, no te preocupes porque te lo explicaremos ayer pero posiblemente no la veas hasta mañana o algo así Yo, a mí una película que luego me tiene eh, una semana pensando en ella... Ya, pero es que ya estamos, a mí se debe el plumero ya, Nolan, te hace fuerza te, te esa sensación. La voy a enrevesarlo todo y en el fondo es súper simple. Es que a mí lo que me jode es que en el fondo es muy simple. Lo que pasa es que lo reviste todo con tanta parafernalia. Yo, yo, yo en eso no estoy, yo lo he a decir a mucha gente, no, si al final es una tontería. Joder, pues yo no creo es que nada. no. A mí me parece una película súper sí, compleja. Hay... Dos líneas temporales y en una de esas líneas temporales puedes rebobinar, básicamente. Ya está. Mm. Que luego, yo, que yo luego no, te no lo puedes vender como quiera. Uf, vale, pero. Y luego, aparte, ya estamos los personajes. No sé, a ver, que no debía decir que no me gustó. Me gustó mucho, por ejemplo, el papel que hace Robert Pattinson. Me parece la hostia. Pero en el fondo es una peli de James Bond high tech. Sí. Y ya. Pero eso, <risa> no, sé. no, no es No es Hombre. un defecto. No, no es un defecto, pero. O sea, no sí, sé. Que es, sí que estoy de acuerdo que los personajes son los, el protagonista es una herramienta que Uf. ni siquiera tiene nombre como pero como pero si pasa una partida de rol se va encontrando personajes random que solo le falta la lucecita encima para saber que le van a dar una misión pero vamos, a mí el, el villano me moló mogollón el villano sí la vale. historia del villano con su mujer sobre todo la parte final me parece que está de la mujer madre. por ejemplo me parece un personaje terrible pero terrible o sea muy mal escrito a mí me parece que es terriblemente alta Eso también, joder, qué tía no, más es, larga Esa, Es, es una lección extraña Porque Koki es una tía que mide dos metros Que, que, que da, luego en escena queda fatal O sea, a ver eh, Quiero decir eh, Queda fatal porque el, porque el resto del cast Tiene una sí, altura normal que no <risa> Entonces <¿qué> aparece <risa> un personaje Que mide dos metros y Joder, todos tienen que sí, mirar el, el partido Parece parecen Hobbits Parece eso, que está viendo Señor de los Anillos Pero vamos, que en general me parece una buena peli No voy a decir que no Me lo pasé muy bien viéndola, pero si a ti esa reflexión te llevó a comerte la cabeza, a mí me llevó a decir, Nolan, me la has colado, ¿sabes? Y bueno, pero que está muy bien, ¿eh? A ver, que es un espectáculo. Además que Nolan mola porque ha conseguido mezclar todo la, toda la parafernalia del blockbuster, o sea, la película comercial al 100%, y al mismo tiempo hacer películas de autor, cosa que es muy complicado. Entonces, mira, pues Nolan, bien. Si yo soy muy pro Nolan, pero esta no, no, no va a ser nunca mi película favorita de Nolan, eso también te lo digo. No, no, la mía tampoco, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no me haya flipado. Pero casi diría que ni de las tres no, mejores. No, de las tres mejores no lo es. No lo es. No lo es. Pero vamos, que no, me es rima, me rima no es eh, no es eh, la tercera de Batman. Sí, ahí vamos a poner el listón ya está de Kutler. Eso. Pero... Pero bueno.